Eh, recién hablabas de actividades el Consejo Deliberante hoy sesiona aunque uh -huh. tiene este eh, es, ese tema como, como prioridad que tiene que ver con el código urbanístico porque se hizo una este un plenario de comisiones para para tratar ese tema y hoy también hay entrega de ambulancia en el René Favaloro sí. así que de hecho va a ser también a las 10 de la mañana va a estar la presencia del gobernador Sergio Cilioto. así que vamos a tratar de estar más o menos en en todos los lugares si si es pos, si no si no es posible. Sí. Eh, un montón y de ambulancias mediodía eh, se hace la sí. inauguración del entramado productivo, que es ni más ni menos que una despensa que va a simular un el mercado municipal, en este caso en, el, en los barrios del sureste, recién lo, lo decías vos en los títulos, que uh -huh. eh, eso es un una este eh, Una, una iniciativa del gobierno nacional que se hace en varios lugares de, de, del país acá en santa Rosa eh, lo van a lo van a instalar en los barrios del sureste que es en el en el espacio verde que tiene el barrio esperanza que es un espacio verde muy muy grande eh, va, justo va a estar en la esquina de cabero y, y toscano sur pero ese ese predio abarca varias calles de, de, de ahí de la De, de, esa, de esa barriada, y es donde también funciona el Club Unión del Este. En ese lugar también, además de estar este entramado productivo, que es eh, una especie de despensa de, de, del, del mercado municipal, también funciona el, este Club Barrial, y al lado de eso es toda una, una obra nueva que hizo la Municipalidad de Santa Rosa que refuncionalizó un lugar donde estaba abandonado durante, durante mucho tiempo, sobre todo desde el inicio... De, de la inauguración de los, de lo, del barrio Esperanza. Así que el lugar está espectacular, está buenísimo, está nuevo y está todo para, para usarse y, este, y, para, y para disfrutar, porque es un lugar muy, muy grande con mucho, con mucho espacio. Así que hoy al mediodía el intendente Luciano de Nápoles lo va a inaugurar y te digo que ya está funcionando porque hace un par de días había actividad en ese lugar, ya después va a tener una, una actividad más este eh, eh, digamos eh, más real este para que todos los fines de semana la gente te, va, te pueda acercar ahí para comprar a buen precio productos de la canasta básica que claro. es lo que lo que más se necesita así que va, va va a abrir bueno. va a abrir los fines de semana Mauro eso va a abrir los fines ah, de ah, semana igual bien. que el mercado ah bien bien bien Bueno así buenísimo. que va, va a estar bueno, es un, sí. es una una especie de, de, de despensa a cielo abierto digamos, claro. eh, ahí van a estar todos los productos para para ver, no es un lugar donde entrar, no es un lugar cerrado, es un lugar este abierto y este al público y justo en una esquina así que se puede ver tranquilamente todos los todos los productos que hay en ese lugar, después cuando eso cierra en el lugar de está al lado que es una que una construcción toda nuevo eh, se van a guardar todas las cosas que se que se comercializan en ese en ese lugar pero está bueno que eh, mucha gente que no puede ir al mercado que se le hace complicado por aunque también hay hay líneas gratuitas para ir al mercado municipal que está sobre la ruta 35 lo puede hacer ahí se pueda quedar en el lugar y pueda disfrutar también de los productos eso la verdad que como logística está re bueno muy bien bueno Mauro eh, estaremos con vos entonces en el transcurso de la mañana dale dale Pauli ¿Eh? nos reencontramos dale nos reencontramos Mauro eh, Mauro Mont...